oye que estoy muy pues, ve, vaya... a ver está está no se me me se siente sí me se siente Muy chino siente se me voy a subir aquí a ver si se me siente más más alto sí siéntese un un poquillo mayor vale oye vaya movida chavales porque llegue a ver hoy eh, el milagro ye que, que que te ha que te ha viendo el programa eh ya os digo, porque... oye mira todas les movides Yo estoy, estoy pensando que, que puede ser verdad eso que se cuenta de que a lo mejor hay un saboteador en, en, en Radio Cuca ¿eh? que hace todo lo posible para que no puedan hacerse programas en este sitio o por lo menos ¿eh? Eh, yo creo que hay un saboteador que no quiere que se haga programa los jueves por la noche porque bueno, no es normal llegar aquí y bueno pues nada oye por describir ya sabéis que a mí me presta de siempre en cuando describir lo que lle lo que reye radio cuca radio cucaracha eh, como hacemos radio aquí eh, que yo lo que hay que usar para hacer la radio bueno pues yo os digo hoy resulta que que utilizamos bueno hoy pero bueno, utilizamos de siempre Lógicamente una mesa de de ¿eh? esa de mezcles adecuada adecuada para pa la emisión radiofónica eh, bueno pues es una mesa que por sencilla que sea esta es bueno pues relativamente sencilla es mucho más complicada es tiene una cantidad de botonucos y una cantidad de, de controles y una cantidad de potenciómetros y de mi madre que bueno <coughs> que puede que puede quedar uno aquí bobo de velo de fechu normalmente los que oye pues que somos ...que hacemos un programa que no necesitamos una calidad técnica ¿eh? oh, suprema... ...pues oye, mirad, sencillamente usamos de todos los botones que hay aquí... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ...18, 20, 22, 22, 6 28... ...28 y otros 36, eh, 50, 64, 65, 66... Eh, 68, 70, 72 74, 76 78 81 82, 64 85, 86, 88 100, 101 Más o menos, para que vos Aproximadamente 100, 101 botonucos Bueno, entre botones eh, Faders, potenciómetros Más o menos 101 básicamente como para ¿eh? Como para saber la entera Bueno, pues hoy sencillamente llegué aquí y, y no iba, no iba la, la radio, no iba la, la mesa, parecía que no estaba la mesa conectada, digo, ya madre de Dios, ¿qué es lo que pasará aquí? Por cierto, eh, Tirolincio, si estás sintiendo esto, eh, que tienes una llamada perdida mía, y era para ver si sabéis de qué iba la, el, el invento este, <risa> pero bueno, no pasa nada, porque como ya lo, lo descubrí yo, También no pasa, no pasa absolutamente nada. Ay, perdona, ya que estoy asustando la, la silla, que parece que no asusta, sino que cago en la ley, chaval. Pero bueno, eh, subo la y váyase otra vez. estoy yo también. ¿m? Pero bueno, vuelvo a lo de los 101 botonucos. Eh, resulta que eso, que no furro la vez. Estoy yo buscando y tal, y ponía los altavoces y no se sentía en altavoces. Yo, madre de Dios, estoy, estoy yo tremendo. Estoy yo tremendo. y no, no sé cómo ya casi que iba a marchar y pescancime que, que había un, un botón que de alguna más caritativa puso un, una etiqueta adhesiva que pon altavoces off y vi que estaba calcao cosa que no tiene sentido ningún porque vas a calcar ese botón coño para a es el volumen de los altavoces a cero y ya está su altavoces de la propia mesa entonces claro no se sentía ni ni con los cascos ni de ninguna otra manera. Yo pensaba que allí que no había, eh, y nadie al, al botón cuesti y, y ya furló. También no sé qué coño pasó que, que puseme a aprender el, el ordenata. Uno de los dos ordenatas necesitamos dos ordenatas para para poder para poder hacer para poder hacer radio, ¿eh? ...se va a prender uno de ellos que estaba apagado... ...y decíame que la contraseña que no llegara... ...bueno, eso que metí yo la gamba a, a, a la hora de teclear... ...porque después tecleé la con cuidadín... ...y, y ya sé que salía, ¿eh? ya sé que salía perfectamente... ...pero luego pongo más hacer el programa, meto la sintonía y tal... ...me cago en 10, acuérdame que no metiera el CD con la, con la música de fondo... Y claro, que llegué, ¿eh? que esté el programa en sin música de fondo... Eh, ...no llegué nada... No nada de sentirla, joder, mira que bujo pegé. sabes lo de sobra? La banda sonora del Fed Club, ¿Eh? Pero bueno, nada, el caso ya que al final, ¿eh? de momento, al final, bueno, ya no digo nada, porque al final puede pasar de todo. Digamos que de momento vales 22.09 y 0.9 minutos de la noche y que estás sintiendo. anedonia en directo eh, porque estoy anedonia por supuesto yo soy el anedónico miserable y a las 22 horas y 09 minutos del 24 de septiembre del año 2015 en caso de que te entiendo esto en riguroso directo está eh, furando todo bien de momento de momento ya sabéis de sobra que en caso de que se ella, ¿eh? lo bien, 24 de septiembre del 2015, se las 22 y 10 minutos de la noche, eh, ya que te sintiendo van a dormir en donde directo, bien se ella a través del 107.3 de la frecuencia modulada, en caso de que en ese caso que ¿eh? estáis cerquina, es por aquí cerca en un radio de, qué sé yo, cuánto radio puedo ver, pero no hay mucho radio en no un poder, ¿eh? hay unos kilómetros, pero vamos. Poquillinos, poquillinos kilómetros. Toma es el que se sentía. De aquí a no sé, que habrá 20 kilómetros por ahí. Una, una con su casina. Hombre, si en cuenta de serles 22 horas, 10 minutos, 49 segundos, ahora mismo de la noche, y un poquillín después. ¿Eh? pero yo también 24 de septiembre entonces es posible que teas sintiendo eh, anedonia a través de la nueva emisión digital en el www.radiocuca.org ¿eh? porque bueno, supongo yo que habrá un poquillín de retardo ¿eh? Eh, entre, entre lo que yo estoy hablando aquí, lo que sale el 107.3 y lo que podéis sentir a través de, de la nuestra página web De todas maneras mmm, sí que hay un efecto ¿eh? que yo en antes decía si llega una fecha posterior al 24 de septiembre pues entonces ya que estás sintiendo anedonia en punto diferido que se ya a través de la redifusión en la propensora de Radio Cuca, o bien sería porque descargaste el el podcast ¿eh? en el triple cintos... en el punto uh, ¿eh? que es donde pongo los podcasts los podcasts perdón Eh, hostia, hay que hablar con propiedad, los postcas. Eh, pero claro, yo siempre decía eso de en, si ye, en antes de, eh, del 24 de septiembre a las 22 horas y 11 minutos de la noche, entonces es un fenómeno paranormal. Pero no, eh, eh, la, la mi amiga María siente este programa y todavía no son las 22 horas y 12 minutos de la, de la noche. ¿eh? Y, y no es un caso paranormal, ni ni, hay, ni tan formulando hoy principios cuánticos, ni nada por el estilo. Es ¿eh? y, y perfectamente natural, y perfectamente natural y normal. Lo que no es natural ni normal y que una persona de, de tan yoñez se interese por la nedonia, ¿eh? que Estoy encantado, pero que no es natural ni normal. A ver, no es natural ni normal que se interese nadie por Arnedonia. Y yo y, y la hostia, porque cada vez más gente me dice eso de Vaya programa más guapo ese de Arnedonia Faya un programa de Arnedonico Miserable ese que yo prestoso de, de sentir No entiendo por qué, de verdad, no lleva falsa modestia Yo que no entiendo por qué, joder Se como sea como sea un saludo muy gordo a la mía sentencia, ¿eh? a esos que sé que, que ellos gusta el programa. Un saludo para Tirolincio, ¿eh? un saludo para Fuku, un saludo para María, un saludo para el Fóbico, otro para el Cabezón. ¿eh? Eh, ¿Quién más hay por ahí que, que, se, me, que se me escaeza? No quiero que se me escaeza nadie de los que sienta habitualmente en Edonia. Eh, no sé si estará sintiéndolo es el, el, el de la puela eh, un saludo para el de la puela un saludo también muy gordo para pa el trovador si llegué que lo siente y para y, y bueno por supuesto para el maniego eh, y joder perdóneme, seguro que se me queda seguro que se me ha quedado aquí en por ahí siéntolo mucho de verdad no sé había un rapaz que ya era músico eh, que tocaba nos bisuit y que según me dice un día pelchat que ahora mismo no hay eh, prestaba este este programa bueno pues oye un saludo para todos y que me perdonen los que los que no nombré o mejor que no me perdonen que se presenten aquí y me dean no sé una docena de yatigazos por no nombrarlos no yo creo que es lo, lo propio de, de esta situación Yo la verdad que he hecho, he hecho mucho en falta lo, de, lo del chat, ¿eh? a mí la, ¿eh? la interacción esta con la gente que... ¿eh? Con la sentiencia, con los sentientes de, de Anedonia. Prestadme la de Dios, ¿Eh? oye, prestadme ayer lo que... Lo que decían, lo que opinaban, tocando las barbaridades que yo estaba soltando, porque básicamente aquí lo que he disuelto son barbaridades, tonterías, no tampoco ninguna cosa seria, por supuesto. Cuando cuento algo serio, además, como nunca tengo referencias ni, ni datos exactos ni tal, pues tampoco, oye, la, la seriedad que pudiera tener, pierdense. ¿eh? Eh, de todas maneras, oye, pues eso, pues estábame ver a, a la gente, a veces la gente incluso eh, buscaba el dato y me lo ponía a través del a través del chat. He hecho mucha falta yo, he hecho mucha falta el, el, el chat. ¿Mm? Eh, la verdad que espero que lo pongan otra vez. ¿Mm? No sé, hay tiempo que no enfado yo con los responsables de, de, de esta radio, eh, con los responsables básicamente porque ellos... Y se ofrecen voluntariamente para ser responsables, porque estoy en una radio libre. Ya sabéis que aquí no tenemos, eh, pese a que muchos dicen que tenemos cúpula, no es verdad. La verdad, que aquí la cúpula, la cúpulilla está compuesta eh, nada más por aquellos ¿no? que, que tienen compromiso, que están dispuestos a hacer a cosas. ¿eh? Hombre, seguramente no es perfecto, ¿eh? seguramente, pues al final. acaba siendo un grupo de amigos. La cuestión ye que ye antes e que ye después. Que ye que na supuesta copulilla esa entre más amigos o ye que nos hacemos amigos denpues de después de entrar ahí. Pues mira, hay de todo, hay de todo, existen los dos casos. Yo no sé. Y de todas maneras, como bien decía el trovador el tiempo en esta radio no hay jerarquías. Y decía lo diciéndose a todos los que, que formaban parte de la radio, si en esta radio no hay jerarquías, y si les hay, yo porque tú lo permites. No hemos digo más que incluso los sintientes, la sentencia, debierais tener el mismo poder que nosotros, debierais. ¿Eh? interaccionar debierais enviarnos correos electrónicos debierais meteros en el chat cuando lo haya otra vez debierais llamarnos manos ¿eh? por teléfono ¿eh? y contar cosas mejor todavía debierais venir aquí ¿eh? también a hacer un programa Mira, yo he hecho mucho de menos el chat, bueno, pues por eso, ¿no? Que os decía. Eh, yo hoy tengo una cosa en la cabeza, que sé que si tuviera el mi amigo Fuku en el chat, seguro que se, bueno, podía producir una, una discusión muy interesante, un alderique constructivo. ¿eh? Eh, llevo unos días pensando, ¿eh? porque bueno, creo, creo, creo que lo planteó él en, en otra plataforma, Eh, eh, si bueno tiene algún sentido eso de que de decir que en antes, que se vivía mejor que, que ahora, no eh, si tenía de algún fundamento, ese dicho popular de cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿eh? No lo sé, y es una cuestión muy relativa. Yo voy a soltar aquí un, eh, unas cuantas cosas que se me pasen a mí por la cabeza, pero... Como casi siempre, ¿eh? como casi siempre lo fuego yo, eh, son sencillamente reflexiones que no están basadas en nada más que las cosas que bueno pues que veo, que percibo. ¿Mm? Y a lo mayor no soy yo precisamente muy de ¿eh? de, de percibirles las cosas en plan fundero, de buscar el dato, de buscar... El... No, nah, yo soy más de... ¿eh? ala venga, cuatro pijaínes y ya suelto yo aquí la soflama como si fuera un experto. Y es mentira, ya sabéis que yo de no tengo nada. Yo soy aprendiz de muchos, que no puedo ser maestro de nada. ¿eh? Cualquier tema del que fale aquí, pues lógicamente va a ser un tema de mero aficionado, va a ser una reflexión de mero aficionado, ¿eh? de mero conocedor tangencial. ¿eh? Por supuesto, en ningún caso yo de... de, de De, de ese subconocedor de los de los datos. Eh, en medio de, de, de esa discusión sobre ese tema que vos decías, sin antes se eh, vivía mejor o peor, pues bueno, acuérdame que, que yo te sí una... A ver, salieron bastantes temas, ¿no? Eh, lógicamente, a ver, no sé, en el primer mundo, aquí, pues casi que mm, va a hablar con los dos vuelos para decidir, para poder oye, decidir Mira, sí ...que mira, sí que a lo mejor vivimos mejor ...objetivamente no creo que haya ninguna duda... ...para decir que vivimos mejor ...no sé si subjetivamente, ¿no?... Eh, ...claro, hablarás con la gente mayor... ...y dirán te a lo mejor eso de... ...mira amigo, cuando hay para comer... ...todo lo demás, que quieres que te diga?... ...y a lo mejor y verdad, a lo mayor y verdad... ...eso discutirlo yo también con un... ...con un estalinista Hay, hay años eh, bueno pues con el tema del eterno debate eh, entre igualdad y libertad eh, yo bueno pues decía ya él como, como comunista que llega él eh, bueno pues esa supuesta defensa de la libertad no era tal es decir que no era tal que en todo caso que eh, estaría defendiendo la igualdad y de todas maneras bueno pues al final la cosa derivó eso pues a hablar del régimen de, de Stalin que yo cuido que lle bueno pues un, un ejemplo una historia de bueno pues un caso en el que mmm, la libertad individual no lle porque precisamente fuera una prioridad eh, en, esa, en esa situación eh, la libertad individual digamos más bien que ya era despreciada absolutamente despreciada Y mismo criminalizada. ¿Mm? Eh, pero claro, decíame él, decía, sí, pero comía a todo el mundo. ¿Mm? Y la cuestión es que cuando no tienes para comer, ni libertad ni no cies. Bueno, y era relativo también, incluso, de que comía a todo el mundo. ¿no? no sé cuántos millones de muertos por fame eh, en los tiempos de Stalin no hubo, hubo en Ucrania. y estas cosas No me por supuesto que voluntariamente enseñó el señor Stalin pero bueno, oye acaso ¿eh? oye que sí que hubo muertos por fame de todas maneras, no deja de ser una cuestión interesante esa de, de si bueno, pues puede existir realmente la libertad cuando bueno, pues eso, esas necesidades básicas no están cubiertas claro que esto lleva a otra reflexión Eh, a lo mejor bueno pues seguro que conocéis un montón de, de fenómenos que por bajo eh, tan mal pero por arriba también tan mal no me explico bien ya lo sé perdonad vamos a hablar de, de un grifo ¿m? y yo tengo un grifo una huerta que ya es el que eh, pues el que el agua para pa regar o para lo que faiga falta un grifo que está allí acá y Y bueno, pues yo un grifo de estos de, de maneta, ¿eh? que si eres la maneta, para arriba, para allá y si tal. Eh, y la cuestión es que, bueno, pues un grifo normal, ese mismo grifo hasta en un tiempo, bueno, pues si eres la, la maneta para pa, pa hacia la derecha, ¿eh? en el sentido contrario a las agujes del reloj, digamos lo mejor, que si es más, más gráfico, si eres la maneta en el sentido contrario de los agujes del reloj, 45 grados, que es el movimiento que... un ¿Mm? momento que tiene esa maneta, 45 grados, y poníaslo en posición de abierto y manaba agua. Ver, podías abrirlo menos de los 45 grados y Nasina manaba agua también. ¿Mm? Pero eh, si lo giraves en el sentido de las agulles del reloj, esos menos 45 grados, ¿Mm? volvíaslo a la posición de cerrado. Y en esa posición de cerrado, no pasaba, pasaba gota de agua. Mm -hmm. vale, bien eh, ¿qué pasó? que con el tiempo bueno, pues el grifo en cuestión por cuestiones que sabrían deciros mejor los fontaneros pues no sé qué no sé cómo se tiene que decir que, que si dio de sí, que si dilataron algún exuntes de goma de estos que llevan por dentro, no lo sé el caso es que eh, ahora el grifo en cuenta de moverse 45 grados ¿eh? moverse un poquín más No sé si serán 50. Vamos a poner 50, por decir un número redondo. moverse 50 grados. Entonces, si tú lo pones en la posición de abierto, ¿eh? lo giras eh, en contra de los del reloj, bueno, pues sigue siendo eh, el mismo grifo de toda la vida. Sigue emanando agua. ¿eh? Lo que ocurre, si lo giras eh, en el sentido contrario de los del reloj, hasta que fae tope, antes el tope facial a los 45 grados y dejaba de manar agua en ese momento ¿qué yo lo que pasa ahora? que ese mismo tope en cuenta de unos 45 grados está un poco más allá ¿eh? ya os digo pues serán unos 50 por poner números redondos eh, vuelve a manar agua ¿eh? vuelve a manar agua entonces es lo necesario ahora para que eh, deje de manar el agua eh, y Colócalo tú a esos 45 grados pero bueno ya no ya no basta con tirar hasta el tope ¿eh? sino que tienes que calcular tú esos 45 grados si te pases vuelve a salir agua ¿eh? y es decir tanto por baixo como por arriba Sal agua ¿eh? nada más hay un punto en el que el grifo está cerrado vamos a vamos a ...a utilizar una metáfora... ...bueno, vamos, no, voy a utilizarla yo... ...para pa soltaros pues, esta reflexión... ...que yo traigo... ¿eh? ...reflexión que por supuesto se me ocurrió ahora mismo... ...o que pensáis que venía yo por el camino... ...pensando en el grifo de... de la huerta que está vereado... ...y entonces esto es muy longues... ...no, no, que va para nada... ...ya sé que posiblemente no os lo creáis... ...pero... ...bueno, ya es verdad, hoy día de la que venía... ...venía pensando en eso de... de si el pasado fuera mejor o peor o no pero bueno, esto del grifo y de Stalin y de mi madre, es que va o oh, para nada, pero que yo oye, aquí abro el meco de la lengua para hacer y sale todo, ¿eh? y sale todo, y sale una metáfora que ya veréis, está de puta madre bueno, de puta madre digo yo pero para amigo, ¿eh? que me es que yo importante veis, ya precisamente lo que vos hiciste antes, porque a ver, yo estoy sí siento un programa, que el tío que fala, y es igual de faltoso que ¿Eh? que soy yo pues no lo siento más pero, y aquí por algún motivo va la gente diciendo y yo bueno pues digo, con eh <risa> pero pero bueno no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y no lo entenderé nunca me parece a mí pero bueno eh, la metáfora vamos con la metáfora que ye, que ye lo, lo importante que con lo bien que me salió ahora mismo sí surgió de la nada es una metáfora cojonuda pues oye, habrá que ¿eh? habrá que decir en qué en qué consiste Bueno, pues la matáfora consiste en que a lo mejor esas necesidades... ...pues son como un grifo de estos averiados. ¿eh? Eh, las necesidades básicas son ese punto a lo mejor ...en el que deja de ¿eh? deja de emanar el, el, el, el grifo. ¿no? Eh, esos 45 grados, así punto cero. El punto cero y el de las necesidades básicas... Eh, y claro, eh, si tiramos hasta el tope, eh, si lo cerramos más allá de los 45 grados, al contámonos vamos a poner que es allí la metáfora del que no tiene cubiertas ni tan siquiera las necesidades básicas, ¿no? El que ni tan siquiera tiene eh, la, la base de la pirámide de Maslow. conoces la pirámide de Maslow? Eh, más que de necesidades, Maslow de lo que habla allí de... de motivación, de cuestiones motivantes. Y fala de pirámide, pues bueno, un poquillín, porque eh, según la importancia que da a esas necesidades, eh, perdón, a esos, a esos estímulos que pueden motivar, bueno, pues son más grandes y están en la base de la pirámide o son más, más pequeños y están en la na cúspida, en la cume. ¿eh? Bueno, pues na base tan esas necesidades básicas, no hay nada que motive más que que la comida para uno que pasa fame no hay nada que motive más que que el calor para uno que está pasando frío, no hay nada que motive más que el agua para para quien no tiene acceso a ella, ¿no? Vamos a suponer que que si punto cero en grifo, que si punto en el que queda piezada, que, que en un maná agua, vamos a suponer que sigue el momento de perfección. ¿eh? Perfección en el sentido de que las necesidades básicas están cubiertas. Eh, vamos a suponer que si pasamos un poco para abajo, las necesidades básicas ya no están cubiertas, por eso el, el grifo pierde. ¿eh? Pierde que bueno, que echar casi tanto como, como de la otra manera. ¿Eh? Eh, hay que pelear ahí eh, por, por cubrir esas necesidades básicas, no, no poder libertad, ¿no? No, imposible, porque a lo mejor, bueno, pues cosas que motiven a las personas, eh, eh, cosas que las personas tienen ganas de, de hacer, de pensar, de, de crear, bueno, pues tanto es supedita es a que por lo menos eh, tengan alguna cosa que, eh, que meter para pa el estómago. ¿eh? Bueno, pues pues sí, guapamente guapamente sí, guapamente pues era escena. Claro, ahora vamos al momento de cubrirles las necesidades básicas. Bien, están cubiertas, ¿no? Pero claro, vamos, vamos a ir un poquillín más más allá porque, claro, en el, el primer mundo, seguramente en antes, en el pasado, las necesidades básicas están en menos cubiertas menos cubiertes que ahora. La gente no podía ser libre, a lo mejor la gente tenía que estar peleando trabajando continuamente sencillamente para cubrir esas, esas necesidades básicas, ¿no? La gente no no llega, no podemos utilizar lo mejor el, el concepto de libertad. Mira, hay que digo a lo mejor, eh. Que no tengo yo tampoco tampoco ni, ni idea ni ni estoy yo capacitado igual para decir estas cosas con firmeza. ¿Eh? Yo ya sabéis que de tres maneras mira, Mira ahí, todo, nunca, eh, perdón, todo, nada, siempre y nunca, son cuatro mmm, términos que casi mejor no usar. Hay que usarlos, ya lo sé, eh, porque, oye, pues están ahí y, y podemos utilizarlos. Pero bueno, eso decir, yo nunca fadría no sé qué, bueno, pues igual nunca bien decirlo, eh. o yo siempre soy de no sé qué manera. No deberías decirlo, hombre, porque supuestamente, bueno, no deberías decirlo si quieres, pero bueno, y es difícil, ¿no? Y es difícil decir que siempre y es de una manera, y o que, o que nunca y es de otra, ¿eh? o que todo lo fases así, ¿Eh? o que o que para nada, nada, bueno, no sé. Yo yo prefiero intentar no decirlas, ¿vale? ¿Eh? Yo cuido que, que lleve yo, porque si no, igual, pues en qué boquete puedes decir una mentira. ¿eh? que igual no lleve mentira hoy, pero igual lleve mentira en el Zodía. Yo al coro me dice que soy un pesado, siempre estoy hablando siempre estoy de lo mismo, pero no sé si conocéis a a Bepo el Barrandero. ¿eh? Eh, Bepo el Barrandero lleve un personaje de la novela Momo, la supuesta novela infantil Momo, que yo cuido que de infantil... Bueno, bueno puede tener de infantil que se la lleve un año pues puede prestar pues, Yo cuido que... No sé qué edad tenía yo la primera vez que... leí Momo, pero tendría... ¿Qué sé yo? 9 diez años, una cosa así, Y pues tomé. ¿eh? Lo que pasa que luego volví a leerla Ya adulto y flipé. ¿eh? Y ahora yo creo que la Por lo menos un, una vez al año. Una vez al año y uno de los... mis libros de cabecera. ¿eh? Momo, 1984... Yo creo que son los dos únicos... Bueno, V de Vendetta, por supuesto... Son los tres sobres que yo repito, lectura ¿eh? abundantemente. A lo mejor también en breve repetiré lectura de, de Elogio a la Vida de Alexander de Neal. ¿eh? Pero bueno, ya es raro porque yo no suelo repetir, repetir libros. ¿eh? Incluso los libros de estos que me marquen, que me dejen a pues bueno, tengo una memoria, pero no repito la lectura. Igual de algún fragmento, de algún tal, pero no pero repito Eh, de todos estos sí, ¿no? Uno de ellos eh, Momo eh, de Mijael El Ende, eh, en el que salía un personaje llamado Beppo Barrenderu que nunca, o, o sea que nunca, <ríe> que intentaba no mentir porque pensaba que los males del mundo y en eso coincidimos, eh, los males del mundo fundamentalmente tan causados por las mentiras. ¿eh? Tanto les mentires dichas esa posta como les mentires dichas sin querer. Muchas veces, sencillamente, eh, opinaba Beppo por la precipitación. Eh, al responder una, una pregunta, eh, al dar la tu opinión, que a lo mejor te precipitabes eh, por no pensarla bien y a lo mejor decías una cosa que acababa siendo mentira. Por eso, Beppo. Cuando preguntaban de algo, cuando pedían una opinión, una reflexión, lo que fuera, no respondía. La gente decía: Mira, este que faltó, que, que ni siquiera responde, que ah, Dios, barrendero tenía que ser todo el día entre la, tal, entre la basura. Esto decía, dirían los viejos, ¿no? me imagino. Y nada, pasaban de él. Y luego volví a ver, ¿eh? Beppo volví a ver a esa misma persona unos días después. Y soltaba y, oye, pues opino que sí. Y el otro decía, coño, ¿qué, ¿qué me está diciendo este? Este marchó es la olla. Yo pensaba que ya era un faltoso, pero lo que llegué, y es que ha lloreado de todo. ¿eh? Fuese si la pinza, tal con demencia, o qué sé yo. No, yo que estaba respondiendo ¿eh? a lo que preguntara. Y es que estaba, pasara todo ese tiempo pensando en una respuesta. ¿eh? Pensando en la respuesta correcta. Pensando en, en no mentir. ¿eh? E intentar no mentir eh, yo dentro de lo que cabe en la mi humildad intento seguir las enseñanzas de de Barrenderum... Eh, y también también intento no decir mentiras eh, y por eso lo mayor y por lo que intento intento no usar eh, esos esos términos que yo cuido que muchas veces remiten a eh, remiten a, a mentiras Al largo plazo, posiblemente. ¿eh? Pero es que precisamente son, son términos que falan de del largo plazo. El corto del medio del largo. ¡Todo! ¡Oh! ¡Nunca! ¡Siempre! ¡Nada! ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? Dame miedo, dame miedo. Pero bueno. Eh, seguimos con las necesidades básicas cubiertas. <ríe> sí, seguimos. Bueno, pues yo cuido ¿eh? que... que en el primer mundo, sobre todo, en el primer mundo, no me voy a decir más allá, eh, y bueno, casi que lo, lo de que las necesidades básicas están cubiertas en el primer mundo, vamos a ponerlo un poquillín entre comines, ¿no? también cubiertas eh, hasta ahí unos años. Yo cuido que de unos años para acá, eh, todos pueden entender que si a uno lo echen de casa, eh, por no pagar, Y quedan acá, pues igual no tiene las necesidades básicas cubiertas. Casi que podemos entender que si la gente tiene fame, y es verdad que parece ser que todavía no hay de en un burrío de fame ¿eh? en el Reino de España. En el Reino de España parece ser que nadie no en un burrío de fame todavía, pero bueno, si sí, hay mucha gente que que la en los cubos de basura para pa poder encontrar. Buscando alguna cosuca para pa poder comer. ¿eh? Eh, ¿Conocéis la iniciativa esta? Creo que el primero que la hizo fue una cafetería en Ubieu, Lo de que al final del día, los pinchos que sobren, en cuenta de tirarlos, que yo lo que hacían siempre, pues ahora no, ahora ponenlos en un platín, en una bandeja, y, y ponenlos na la caipa, que... Para que los coja, pela la noche, pues cualquiera que fallega falta, cualquiera que que necesite que necesite comer, desaparecen siempre, desaparecen todas las noches. Eso igual quiere decir que hay gente que tiene falta de de comer y que no tienen perres abundes para para conseguir esa esa comida. ¿Tan les necesidades básicas cubiertas en todos el reino de España? Bueno, pues casi podríamos decir que que no. que en la mayoría de casos igual es básico, sí, pero, pero no necesariamente en todos los casos. Pero bueno, de todas maneras, vamos a, a seguir con la metáfora ese del, del grifo estrupiado. ¿eh? Eh, está ha cuando, bueno, pues eso, cuando suelta, cuando gotea o cuando mana agua, per baixo del ángulo, ¿eh? el que supuestamente ya debiera estar cerrado. Cuando el tope... está más para allá del punto en el que en el que cierra, ¿eh? en el que en la tubería pues ya no puede pasar el agua. ¿eh? Pero bueno, para arriba pues pues ir ¿eh? manando agua un montón, si eres lo en sentido contrario les agullas del reloj y mano un montón de agua. ¿eh? Claro, eh, yo sigue usando esta metáfora del grifo como, como, como las necesidades, como imagen de las necesidades, eh, Cuido que eh, toda esa agua que emana son las necesidades creáis. ¿eh? Las necesidades creáis que, bueno, pues que sobre todo se crean necesidades. Eh, bueno, pues, bueno, no, iba a decir, crean ser necesidades en el primer mundo. Yo cuido que crean ser necesidades en tres partes, pero bueno, eh, ya que estamos hablando del primer mundo, pues seguiremos hablando del primer mundo. Eh, las necesidades creáis eh, a lo mejor. Hay quien les considera un sismo de progreso. Cuantas más necesidades creadas tenemos, bueno, pues más, más tenemos progresado, ¿vale? Sí. Tenemos un montón de, de medicamentos para muchas cosas, tenemos la, la tele, tenemos el, el coche grande que te cagas, tenemos una serie de, una serie de cosas, pero que no cubren a lo mejor necesidades básicas. ¿Eh? Pues yo qué sé. Pues, El, el botox, por ejemplo, la, la toxina botulímica que, que se inyecten de algunos y de algunas para pa estirar el pellejo, pues yo cuido que eso no unye una necesidad básica, porque podían tener el pellejo en sin estirar perfectamente y no pasaba nada. ¿sí? Eh, lógicamente yo cuido que, que el pedazo coche que te cagas que corre a 180 pues tampoco hay una necesidad básica. No, no sé si una desea básica ningún, ningún quemador de dinosaurio muerto, pero bueno, eh, seguro que el que se puede poner a 180 o a 200 es sin un G necesidad básica. Eh, claro, resulta que mm, veíamos en el grifo que, que las necesidades básicas Pues ocupaban 5 grados de si sí, arco de, de 50 grados. De esos 50 grados ocupaban 5. Eh, el punto en el que las necesidades básicas estaban cubiertas, pues bueno, nada, era un, un, un mero punto, el, el, el punto cero, digamos. ¿eh? Bueno, ¿A que ahora vendrá un matemático y dirá no? Oh, porque si dices que el otro que llega al 50, esto no puede... Bueno, eh, historias. Vamos a llamar al otro, menos 5, hasta 0, sí, vamos a decirlo así, menos 5 hasta 0, y de 0 a, a 45, ¿parece pues mejor? Bueno, y si no vos parece lo mismo, porque a ver, el problema mí, es mío, digo yo, y como en un chat, para que podáis eh, eh, llámame la contraria, tampoco puedo, no pasa nada, y tú que si me llevaréis lo contrario en el chat, pasaba menos todavía, mismo mismo podéis llamarme por teléfono? Yo nunca digo el número, ¿eh? Eh, pero bueno, ya que tampoco tengo yo ningún interés en que llaméis porque bueno, voy a arrimar el teléfono un poco para esperar un segundo Bueno, ya está ya está medio arrimado No no anda muy arrimado porque no da más el cable, pero mira, nunca digo un número pero esta noche voy a decirlo, estoy casi convencido de que no me llaman nadie básicamente ...y si llama... ...bueno yo tampoco... ...no se metería más en antena... ...pero bueno... ...si acaso... ...pues arrimo el, el micro... Al, ...al auricular y... ...del ¿eh? teléfono y así nada... ¿eh? ...y así nada... ...así no na puede ser lo que... ...lo que dé la gana... ...eh... ...y total, al final... ...si no me puedo... ...que dice guay ay, ay ...que más se siente... De, de, y, ...y corto... <risa> ...ya ves... Yo, ...yo no tengo problema ninguno ¿eh? ...no tengo... ...no tengo ningún problema... Eh, ...si queréis me podéis llamar... ¿eh? y el 985 29 81 87 llamáis a a ese teléfono y y y, y, y bueno y es lo que te iba a decir no que yo es los lo, los si, si y no no vos lo es el 985 29 81 87 a ver no creo que llamen ahí pero bueno si queréis llevar a la contraria estas reflexiones O, o, o, bueno, o setar, a ver, o dis, eh, de explicar a ver de qué manera debiera yo eh, denominar el, el arco es y el ángulo y tal, pues también podéis, también podéis, eh, eh, sin ningún problema, eh, sin ningún problema. Bueno, estaba hablando de, de esos otros 45 grados en los que el agua mana, eh, bueno, pues, mana de más despacio, de menos presión a más presión. En el punto máximo, unos 45 grados, mana mucha presión. Vamos a utilizarlo, como o voy a utilizarlo, como metáfora ya por dixi, del tema de las necesidades. Cuido que según vas pasando de si de si grado cero, vamos a suponer que que son necesidades, son necesidades que presión, no? Necesidades de baixa presión. Necesidades de media presión y cuando llegas a los 45 grados necesidades de muy alta presión, ¿eh? muy altas presiones de necesidades. Eh, bueno, pues el, el Ferrari, ¿eh? el Ferrari, el coche grande que te cagas, el quemador de dinosaurio muerto que quema más dinosaurio muerto que los demás cada 100 kilómetros. Eh, y si a lo mejor ye, ye una de las necesidades de mayor presión. ¿eh? eh es necesidad de media presión, pues qué sé yo, el teléfono un ¿eh? Pero piquiniquu, pero que se allí que se meta en internet, qué tal. Bueno, pues bien, se lo usas porque te da la gana, pues no sé hasta qué punto puede ser una necesidad. Pero gente para para que haya una necesidad tener tener eso, ¿no? Necesidades de de baja presión, bueno, pues pobeles. Eh, sencillamente en, en, en no quedarse en, en tener comida para llenar el bandullo sino en tener cierta comida pues oye, a lo mejor eh, cuenta de, de comer rabizas todos los días pues oye, pues poder meterse un día una tableta de chocolate ¿eh? o una chuleta no ¿eh? es necesidad básica porque podíais vivir sin ello pero bueno ¿eh? Necesidades de baja presión, necesidades de media, necesidades de alta. Está eh, claro, absolutamente claro, que con el paso de los años, oye, pues, eh, se pasó de tiempos, los que las necesidades básicas no estaban cubiertas, había que esforzarse y trabajar mucho, las personas tenían que esforzarse y trabajar mucho para pa cubrirlas, pero, bueno, y algún momento en que esas necesidades se cubrieron y claro empezaron a xenerarse nuevas necesidades a crearse nuevas necesidades y más libre el que siente esas necesidades creadas que que el que no y más libre ta mejor el que tiene esa necesidad creyada a toda presión El que la tienen por baixo no lo tengo yo tan claro. Y ese más el concepto en el que yo digo que, que a lo mejor no hay tan verdad eso de que ahora se vive mejor que en antes, no sé si es verdad o mentira. ¿eh? Eh, y tampoco sería yo quien a poner el punto de en antes en el que se vivía mejor. Eh, yo sé que, por ejemplo, pregunto ya a mi huelu. Y, bueno, pues cuando el abuelo era niño, pues lógicamente no se vivía mejor. ¿eh? no se vivía mejor aquí porque, bueno, pues casi ningún día tenía la posibilidad de, de hacer tres comidas, de comer a fondo como para pa quedar fartuco. ¿eh? Que un niño de seis o ocho años tuviera que estar trabajando en cuanto a ir a la escuela, pues bueno, pues también un síntoma de que a lo mejor las necesidades básicas no están cubiertas también es verdad que en otro en otro, otro de cosas a lo mejor pues 30, a años después resulta que bueno pues el hecho de eh, de tener un trabajo por ejemplo medianamente estable ¿eh? aunque yo no defienda todo lo contrario hasta que el trabajo es salariado, eh, bueno pues también llega una cosa que ojo, ahora mismo no tenemos o sea no tenemos que muchos no tenemos Y que, hasta, bueno, pues no sé hasta, hasta cierto punto si eso permite más libertad o menos. A ver, depende. Si esto no es son poques. ¿eh? Si, si el grifo está en 7, 8, 10 grados pues a lo mejor sí. A lo mejor es mucho mejor y es más libre cuando no trabajes, ¿no? Claro, lo que, pero ¿qué es lo que pasa cuando, ¿eh? cuando el grifo está más para arriba? Pues a lo mejor no te queda otro que... Que trabajar ¿eh? para conseguir perres ¿eh? para con esos perres cambiarles por, por la cobertura de, de necesidades ¿eh? Y lleva un, una cuestión interesante que sí ¿eh? como bueno pues ¿eh? más necesidad de trabajar a lo mejor para conseguir cosas que en realidad sabes lo que pasa también con las motivaciones esas que no satisfacen De la misma manera que si tienes fame, la comida vaya que si sí te satisface. De la misma manera ¿eh? que de la que si tienes frío y estás en la lluvia, el que te metan para una casa bajo un techo y enfrente de una, una chimenea prendida, si sí te satisface, eh, esas otras no tengo yo muy claro que satisfagan. ¿no? ¿Hasta qué punto satisface poner el, el quemador de no salió muerto a 200? atrás por ejemplo, en una autopista hasta cómo todo eso no genera una nueva necesidad que llega de conseguir a lo mejor un, un quemador de dinosaurio que llega a 250 en cuenta de, de esos 200 ¿Mm? no sé no sé eh, bueno no sé vamos a ver <ríe> yo toco lo más claro que el agua yo cuido que efectivamente eh, entonces necesidades ¿eh? que digo yo creáis que llamo yo creáis no básicas eh, yo cuido que esas necesidades no satisfacen ¿eh? cuando cubres esas necesidades dame la sensación de que de que no estás satisfecho ¿eh? que necesitas otra cosa que necesites más más y más y más a lo mejor si satisfacen pues bueno las necesidades piquiñines esas que están pues unos grados para arriba de unos grados para arriba de las necesidades básicas Bueno, me sé si, sí, si sí, sí, pueden satisfacerte, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto? abondo como para vivir tranquilo? Pues cuido que sí. Personalmente cuido que sí. Personalmente cuido que a lo mejor el, el progreso, ese progreso, pues resulta que nos dotó de la capacidad ¿eh? de alcanzar a cubrir necesidades que... que no sé yo hasta qué, hasta qué punto nos satisfacen de verdad. ¿Sigues sintiendo anedonia? Sigue sintiendo Radio Cuca? La radio libre de Uvieu. A través del 107.3 de la frecuencia modulada, si andes por aquí, por per cerca, pero un radio de unos... No, eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto puede ser? ¿20 km no es como mucho? Eh, no hay un radio, porque un radio es un concepto referido a un, a un círculo. Y vamos a decir, pues, si estás al, al norte de, de la emisora, donde la emisora pues bueno, eh, ¿cuántos kilómetros puede ser? ¿Uno o dos? No sé yo si llegara siquiera a esa cantidad. Eh, en caso de que lo que ocurra y que teas te al sur, bueno, pues al sur yo creo que 5 kilómetros por lo menos garran, para el este ponen más agarra, ya os digo que unos 20 por lo menos ¿eh? claro, ya que hay una allanada guapa ¿eh? Eh, todo lo demás, que si montañas que si tal, pues ya complicado, perdona que esté un poco descentrado porque ya que estoy intentando poner los auriculares de manera que se sientan, que no se siente un pijo, ahora sí se siente mayor, <risa> vale, ahora sí se siente mejor. Pues eso, yo hablando aquí de, de radios y tal. Bueno, para eso llena más el 107.3 la FM si sentís a través del ww.radeioqk.org Entonces podéis sentirlo en cualquier parte del mundo. Siempre que haya una conexión a internet. Si no, no lo sentís. O podéis sentar sintiéndolo porque descargaste el podcast. Hombre, claro que sí. ¿Mm? todas las maneras son perfectamente válidas de ahí bueno y bueno todavía hablando de eso de, de si fue mejor el pasado yo me mejor el presente va a ser mejor el futuro a ver ya os digo que yo no soy ningún sesudo investigador y no tengo los datos sí que como decía eh, Al principio, hombre, objetivamente yo cuido que nadie puede re, refugiar el hecho de que, de que hoy en día, pues bueno, se vive mejor que antes. Eh, objetivamente, cuantitativamente, se viven más años, eh, en mejores condiciones. Eh, bueno, pues oye, aunque solo sea eso, vamos a centrarnos más en eso, una, una esperanza de vida. pues que la esperanza de vida subió, joder, pues eso eso yo creo que nadie lo puede poner en duda, naide porque no hay más que remitirse a los datos. Lo que ocurre allí que subjetivamente hay otra cosa, En términos de calidad y hay otra cosa. Lo que falábamos en antes, es lo mejor esto no tiene sentido en una situación en la que las necesidades básicas no te han cubiertes pero lo mejor si tiene mucho sentido una situación na que les necesidades básicas ya tan cubiertas entonces a lo mejor hay que empezar a mirar para la calidad de vida y no para la cantidad de vida y decir hoy pues bueno pues hay mucha gente que ya a edades muy avanzadas qué pasa que lleguen a edades muy avanzadas Eh, bueno, pues porque los progresos de la medicina eh, salven muchas más cosas que en antes, ¿no? Enfermedades que en antes eran agudes y fulminantes, bueno, pues ya va mucho tiempo que se convirtieron en enfermedades crónicas, ¿eh? tratables y, y con las que la, la persona puede, puede seguir viviendo. Claro, mmm, compensa, eh, bueno, pues el tener que vivir a lo mejor. el tener que pasar una serie de años enchufado a unas máquinas se da o bueno pues a lo mejor sí ¿eh? ya os digo esto llega más un, un juicio de un juicio de valor y más a lo mejor en antes también había gente que bueno pues que esas enfermedades que antes eran agudes y ahora se convirtieron en crónicas bueno pues ese periodo de la enfermedad aguda que sería muy curtio pues a lo mejor también ya era muy incapacitante, muy doloroso y ahora ya, ya no ya eh, en ese sentido, pues bueno, cualquiera podría, podría defender que, que la hora ya es mejor que, que el antes, ¿no? Eh, la medicina me avanzó mucho mucho, ahora tenemos muchos medicamentos que bueno, que eso también ye un poco así, ¿no? porque sí, es verdad, ahora tenemos acceso a muchos medicamentos pero en el primer mundo, <risa> a ver... ...en otros sitios a lo mejor no tienen ese, ese mismo ese acceso a la medicación. Y luego hay un mito que a mí, bueno, pues siempre me gusta comentarlo... ...aunque tampoco tenga mayor importancia, pero... Eh, ...sí decir que, que la esperanza de vida mejoró ...gracias a los avances de la medicina y los medicamentos... ...bueno, pues eh, se derrumba bastante cuando uno... ...bueno, estudia un poquillín y ve un poquillín cómo ya las cosas... ...ya os digo, el acceso... universal a los medicamentos todavía no, no existe hoy en día, eh, pero es que incluso el acceso eh, a los medicamentos más allá de una pequeña minoría, una casta, pues tampoco es una cosa reciente, ¿eh? en antes eh, los que tenían acceso a, a tratamientos médicos, a medicamentos, pues no lleguen la mayoría. Sí, fue muy curioso para mí descubrir una, una cosa que sí que influyera eh, enormemente en, la, en el crecimiento de la esperanza de vida que resulta que no fue otra que, que, que la aparición de, de la fibra textil de, de algodón. Una cosa muy interesante, resulta que claro. Eh, Muchos muchas de las enfermedades, esas agudes que vos decía en antes, pues también relacionadas con el sistema respiratorio, también relacionadas con enfermedades que se agarraban pues por poner eh, ropa puerco, eh, ropa húmedo. ¿Mm? Resulta que la fibra de algodón convirtió eso en una revolución porque bueno, secaba tan, tan rápido, relativamente rápido respecto a lo que se utilizaba en antes, que ya era básicamente Eh, la llana de, de ovella que bueno, pues que supuso la posibilidad de poder de ir con ropa limpia y de poder secar secar rápido. ¿Mm? Sí, sí, sí, fuera coña, fuera coña. Y fue bastante más universal desde un principio la posibilidad de acceso a, a los techillos de, de algodón que la posibilidad de acceso a, a la medicina. Sí, sí. Curiosamente, curiosamente, yo vi, vamos, libros y tal, luego, bueno, pues ponían que ya era muy importante, pues, les mejores en general en el tema de la higiene, ¿eh? eh la petición la peición de del agua corriente, ¿eh? las viviendas que yo digo, eso sí que sigue siendo cosa del primer mundo, ¿eh? Absolutamente, vamos, todavía de fecho, hay casas aquí en los pueblos que igual no tienen todavía agua corriente, o sea que... ¿Eh? pero bueno la posibilidad del agua corriente eh, aumentó las posibilidades de higiene ¿eh? la ducha diaria Yo tenía acuerdo un profesor que estaba obsesionado para él lo más importante de ¿eh? el factor más importante en la mejora de la calidad de vida eh, y era la, la, la ducha diaria ¿eh? una cosa interesante no una cosa realmente muy muy interesante eh, Pero bueno, vamos un poquim, vamos un poquito o voy un poquito más allá. Eh, yo cuido que el debate es si de si antes se vivía mejor eh, o se vivía mejor ahora, bueno, pues no tiene mucho sentido. Yo cuido que, a ver, objetivamente, y no tenemos mucha mucha posibilidad de, de investigar como yo de otra manera, porque como mucho lo que tenemos son datos de les edades a, a los que la gente. muere o de lo que duran con una determinada enfermedad o no, eh, no tenemos acceso a, a entrevistas personales donde diga a la gente ¿eh? no yo vivió muy bien, no yo vivo mal, yo tal. Ni tan poco tenemos estadísticas que conviertan en números, en porcentajes, eh, los niveles de, de felicidad. Es muy difícil. Cuido que ya era Nepal, me parece, el país que, eh, que sí que metía el índice de felicidad de los ciudadanos. Me parece que era el Pocito Interior Bruto, no sé, que es que es raro. Ya sabéis, yo los datos no los doy, buscas pues, vosotros si queréis. Cuido que ya era Nepal, pero no estoy seguro. Igual era Nepal o igual no llega era Nepal, igual era cualquier otro. Eh. Bueno, la cuestión es que, que, como os decía, no tenemos acceso a ningún dato de ese tipo. Entonces en tampoco no sabemos eh, hasta qué punto es verdad que, que en antes la gente vivía menos cantidad, pero lo que vivía tenía más calidad. No lo sabemos. ¿eh? Yo, por ejemplo, mismamente sé que eh, los míos cuando cuando eran niños, pues ni en calidad ni hostias. <ríe> Trabajaban como burros para ...para satisfacer esas pocas necesidades básicas. ¿Mm? Eh, yo que sé, en otros momentos, pues igual sí, igual no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, llevo eh, una cuestión mm, resoluble. Como mucho, puedes reflexionar, puedes opinar, pues a mí paz me tal cosa, pues a mí pásame tal otra. Pero yo me difícil de, de argumentar, ¿no? objetivamente sí, oye, pues pueden sacarte datos y números y porcentajes y entonces, es, entonces es, sí, eso sí. Así en la que yo quiero ir un poco más allá de eso de, de la hora, de en antes, de, de después. Yo simplemente digo, ya lo pensé muchas veces, que eh, el progreso tecnológico ¿eh? ya llegó, hay mucho tiempo... ...a un desendolco tal... ...que todos... ...y cuando digo todos, digo... ...no todos los del primer mundo... ...digo todos en general... ...toda la gente... ¿eh? ...todos los individuos... podíamos tener... nuestras necesidades cubiertas... ¿eh? ...la medicina... ...sabe abondo... ...como para que todos tuviéramos bien... ...claro, resta... ...resta por ejemplo... ¿eh? Eh, ...resta toles fábricas... ...todo el fumo ese que se echa a la atmósfera... Eh, ...toda la mierda que comemos... ...la mierda que bebemos... Eh, ...réstalo, réstalo eso como factores... ...por ejemplo, yo qué sé... ...cancerígenos, o esencialmente factores de enfermedad... ...quítalos, ¿eh? eh pon la medicina al, al nivel que está... ...y resulta que podíamos todos vivir de, de puta madre... ...podía la medicina ser abondo como para... ...oye, pues como para garantizar una, una buena vida... Claro, vosotros igual decís no, pero llegue lo uno en sin sí lo otro. Depende. Seguramente todos conocemos en eh, sin esforciarnos mucho. Muchas industrias eh, dedicadas a cubrir necesidades que hay, ¿eh? ...eh... A ver, los quemadores de dinosaurio muerto, hasta cierto punto, no son, son eso. No se conoce la tecnología, por ejemplo, porque podéis decir joder, pues sí, porque. ¿eh? hay gente que no puede calellar bueno pues vale, pues para gente. incluso vamos a decir que no no hubiera otra tecnología, conocía lo del motor eléctrico perfectamente y no hay nada nuevo, ni no hay nada que ¿eh? o que, que los tranvías no se no se conocen desde desde ¿eh? mucho tiempo ¿eh? a primeros del siglo pasado y no sé si en antes porque ya os digo que yo no soy de recompilar datos para es que ya había tranvías ¿no? oye verdad... ¿Eh? ...y los también no podían mover a la gente... ...sí, claro que sí... ¿eh? ...pero incluso vamos a quedarnos en el... ¿eh? ...en el motor de explosión... ¿eh? ...en el quemador de dinosaurio muerto... ...bueno, pues si hubiera... ...sencillamente... Eh, ...oye, pues quemador de dinosaurio... ...para la gente... ¿eh? ...que no tuviera posibilidad... ...de desplazarse de otra manera... ...personas con movilidad reducida y demás... pues eso me cuido yo que los millones y millones de quemadores que están en el mundo ahora mismo pues no serían tantos igual no estaban echando tanta morralla a la atmósfera igual no estábamos respirando tanta morralla no y bueno sí claro quedarán argumentos de los que me digan que llegue oye en fin que, que todo eso crea riqueza y que esa riqueza económica Puede, puede, puede ir al, al, al, a la investigación, al desarrollo de, por ejemplo, lo que estábamos hablando. No es Melecines. Yo aquí voy a lo básico con dos ¿Eh? Yo lo que pasa es que pienso que lo, lo realmente ¿eh? catastrófico y el sistema capitalista. La necesidad de que haya un beneficio para pa hacer las cosas. ¿eh? imaginemos que que desaparec todo eso que desapareciera imposible ya lo sé pero imaginemos que mañana desapareciera todo el dinero total que llegue que a desaparecer también las cosas que porque no hubiera dinero no no podías no podías ir a un a un a un sitio a conseguir pues bueno lo que fai falta para investigar no podía fabricarlo uno sin necesidad de perros a cambio no podía fabricarlo uno y, y luego cuando tuviera fama dirá ¿eh? ...diera uno que recogía tomates y plantaba tomates pero pero no en a cambio de dinero sino en a cambio de a cambio de, de, de a lo mejor pues poder ir a a, a la tienda de uno que vendía muebles ¿eh? y coger el mueble que hacía falta no sé me estoy explicando voy a volver a hablar de otro libro que bueno no volvía a tener contacto con él pero en el su momento leí los muchos años y algo digo pues no sé cuántos tendré yo 11, 12 años leí un libro que se llamaba Cheyennes 6.112 eh, yo sé que en el momento gustó mucho no sé si ahora lo volvería a leer y diría bueno pues eh, este libro envío yo bien envió yo mal como las películas que se me eh, envío bien envió yo mal pero bueno salió un concepto muy guapo ahí que era el de el de gente que trabajaba sencillamente para producir cosas y, y que no les entregaba, no les cambiaba por dinero, ¿eh? sino que sencillamente les facían ¿eh? y les ponían a la puerta, ...para que el que tuviera necesidad de ellos sencillamente fuera y les cogiera, ¿eh? sin otro, sin otro, y sin esperar otro porboya a cambio, que sencillamente el día que ellos necesitaran cualquier cosa Pues ni venir a la casa del que eh, lo producía, y diven a, también a Coyelo. ¿eh? Claro, vosotros diréis, oh, eso es oye, utópico, eso es oye, imposible. No lo sé, sencillamente lo que pasa es que eso no se hizo nunca, a lo mejor. ¿eh? Bueno, sí, esto estaba basado en, en el funcionamiento de algunas tribus eh, de, de amerindios, ¿no? pues a lo mejor sí que se hizo, algún día. ¿Mm? Eh, de todas maneras Yo hay también una cosa que me Que me gusta mucho decir Normalmente la gente Tiene que decir que es imposible Les cosas, hacerles cosas Que sencillamente no se hacen nunca El hecho de que una cosa No se oficiera nunca ¿eh? Para algunos llega a bondo Para decir que soy imposible Que eso no puedo hacerse No, sencillamente no se hizo nunca Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse ¿No? ...cualquier día a lo mejor, cualquier día que cualquier día, todos los días estamos sorprendiéndonos... ...porque vemos cosas que no se hicieron nunca... ¿eh? ...y vemos que gente hacer esas cosas que no se hicieron nunca... ¿eh? ...y a lo mejor en antes decían que ya era que ya era imposible... ¿eh? ...otra cosa que, bueno, pues muchas veces cuando me dicen que las mis ideas son utópicas... ...que eso no puede producirse, no puede pasar de ninguna manera... Yo siempre respondo diciendo, vale, venga, pues esto que digo yo es utópico, es muy adelantado. me vos a un demócrata, ¿eh? un demócrata que defendiera un sistema democrático como, como el que actualmente ¿eh? existe en algunos países, una democracia eh, electoral, ¿eh? como la que existe. Eh, pero en tiempos de los reyes católicos, en ¿eh? el año 1500, ¿No lo tomarían también por yoku no, so, ¿No dirían que eso era utópico y que no se podía hacer? ¡Qué bobada, qué burrada! Esa de que toda la gente escollera, ¿eh? a quién iba a mandar ya que no. ¿Mm? Todo esto dice, eh, a ver, obviando que, ya sabéis, ya lo sentisteis otras veces, que yo no creo que efectivamente eso sea así, que todo el mundo... Eh, la gente y yo cuido que se escolle de alguna manera, pero bueno, igual eso falamos, o, falamos otro día aunque coño, falelo ya bien de veces ¿eh? falelo abundes veces eh, eso, ¿no sería utópico? ¿Eh? si paisano en el, en el siglo XVI defendiendo la democracia ¿Eh? yo cuido que sí eh, yo utópico decir estas cosas bueno, pues a lo mejor y Y, y utópico ¿eh? para lo mayor y resulta que si describimos esta sociedad a una persona de otra cultura o a una persona de otro tiempo pues igual también la considera utópica o incluso podría considerarla distópica ¿eh? ese término que acuérdame hay muchos años en el, en el chat eh, no me acuerdo si era en el chat de este programa ¿eh? o era en el chat del programa de mi amigo cabezón ...que discutía otra chatera... ...que era Lucía... ...Lucía que se metía... ...que se metía mucho al, al chat... ...en aquel tiempo... Eh, ...diciendo que, que el término distopía... ...que no existía en castellano... ...bueno pues yo no sé si está en el... ...en el RAE... Eh, ...pero bueno en el RAE... Sí, ...en el diccionario de la Academia... ...pero bueno tampoco hay una cosa que me importe... ...porque yo sé perfectamente a lo que lleva ...una distopía ¿no? Eh, si una utopía y La descripción de, de un mundo que existe, no existe, normalmente feliz, la distopía es todo lo contrario. Y es la descripción de un mundo que no existe, pero que esperamos que no existiera, que esperaríamos que no nun existiera nunca, ¿no? Eh, distopías, las más famosas, pues son, yo cuido que, bueno, perriba de todo, 1984 de, de Orwell, Eh, seguramente también llega una distopía importante la, la de Huxley ¿eh? Un mundo feliz y tuve la oportunidad gracias a, gracias esto hay que decirlo ¿eh? al dominguero de los Ramos que a lo mejor viene a, de hecho mes en cuando viene a las 12 de la noche ¿eh? los jueves también a las 12 de la noche viene el dominguero el dominguero de los Ramos y el, el exbecario y portoquímico vienen a, a hacer aquí un programa que se llama Domingo de Ramos Pues Gracias a ese programa y gracias a, a also, a also eh, a, al al son realizador, al Dominguero, eh, conocí una obra, mmm, aprovecho para la a, a todos eh, a los que vos preste la, la literatura y vos preste el IER, que sé yo que son buen número de las de personas de los entiendes de la industria. Más que nada porque bueno, de algunos de los programas más sentidos y más comentados son los que dedico a... A los, ...a los libros, ¿no?... ...a las obras que más me, me gustaron... ...y que yo recomiendo a, Lier, a cualquiera... ...bueno, pues una una de esas obras que, que yo recomiendo ayer... ¿eh? ...y que fue en el su momento... ...por cierto, mucho más que yo de literatura... ...el, el dominguero, ¿eh?... ...hostia, el dominguero de los Ramos... ...ese programa, Domingo de Ramos... sentí lo que en muchas ocasiones... ...pues se refiere a libros interesantes... ¿eh? Bueno, por pues la cuestión, el libro en cuestión era en uno titulado "Nosotros". Ha escrito por un ruso, eh, Eugen Ivanovich Zamyatin, en, nada menos que en 1920, eh, y una distopía, y una distopía que muy similar a, a, a 1984. Claro, 1984 fue muy posterior, fue muy posterior. y el mismo Orwell reconoció que se, que se basara en una edición francesa de, de, de nosotros de, de Zamiatin ¿eh? que no fuera quien a conseguir una edición inglesa y que voy a toser <coughs> y que se basó en una francesa ¿eh? hay muchos muchos conceptos similares eh, en el, el 1984 de Chávez que aparecen tres estados, si no mal recuerdo el, eh, Oceanía Eurasia y Asia Oriental en ¿eh? el de Zamiaten en principio y uno nomás más y el, el Estado Único que se llama como ¿eh? lo llaman a, a su novela eh, lo que llega el gran hermano de Orwell y el benefactor que se llama la novela de Zamiatin. Pero bueno, eh, parecen ser muchos los personajes... esas eh, milías de personas que están perfectamente organizadas... ...el trabajo perfectamente organizado, la vida perfectamente organizada... ...ninguna libertad, solo forrolamiento, forrolamiento, forrolamiento, forrolamiento... ¿eh? Eh, ...la policía del pensamiento de Orwell, que son los guardianes, llámese los guardianes... ...pero bueno, que hay una obra muy interesante, sobre todo por eso... Porque resulta que está escrito en 1920. Está escrito en 1920 eh, en, en, en la Unión Soviética. <risa> o sea que. Eh, y caña, y caña, y mucha caña. La Unión Soviética no se no se publicada hasta 1988. ¿no? Con eso digo, Oslotó. Y es realmente muy interesante. ¿Y sabes lo más interesante? Que, que tanto en, en nosotros como en 1964. ¿Sabéis cuál ye? la única fuerza eh, que parece poder poner en jaque tanto a al estado único en nosotros como a como a Oceanía y bueno el sistema general en 1984. Pues ya curioso, ¿ye? el amor y el deseo, porque eh, el deseo físico, carnal, digamos, porque en ambas esos dos sobres. falen de bueno pues de, de una relación hasta cierto punto amorosa pero que también tiene un, un gran componente físico ¿eh? y son les son lesvíes a través de les que de los que puede producirse puede dislocarse un poquillín esa esa situación también hay otra coincidencia eh, que los dos acaban igual Los intentos de subversión son absolutamente aplastados por esos por esos grandiosos estados por ese por ese sistema unitarista. Eh, podríamos pensar que iba a pasar así siempre. No, no, esperemos que, que eso no pase, no pase a la cena, ¿no? Venga, acá. fiesta. Sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la Radio Lieberdubieu. Sigue sintiendo como todos o debiene ser todos los jueves, aparte de teles 10 la noche, son ya les 23 y 22 minutos. Eh, sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo al anedonia miserable. Que lleva, no sé, ¿cuántas semanas llevo? ¿Cuántos programas? ¿Cuántas ediciones? No poniendo ¿eh? más cantares que los de ilegales. Bueno, vale, el primero que no hay de ilegales, el cabero que tampoco hay de ilegales, pero bueno, todos los de en medio que estoy poniendo son ilegales. Por cierto, tuve la semana pasada que en un nuevo programa tuve la oportunidad de una vez más ver a, en directo a los ilegales, joder, como toquen. Eh, tocando a eso, comentaros una, una serie de cosines eh, Bueno, yo como sabéis me eh, llamar anedónico miserable eh, eh, lógicamente pues bueno, pues porque experimento cierto nivel de, de anedonia unas veces más, otras veces menos la anedonia ya sabéis que bueno, pues consiste básicamente en un experimentar ...placer a través de la realización de actividades... ...que antes, bueno, pues resulta en placenteres... Eh, ...y es verdad que, bueno, pues es un, un síntoma de, de enfermedad mental... Eh, ...con lo que, bueno, lo mejor podéis considerarme un enfermo mental... ...tampoco pasa nada porque hasta cierto punto... ...vale, sí, eh, diferentes grados de enfermedad mental, ¿no?... Eh, ...tales enfermedades mentales que... Antiguamente se llamaban les, les psicosis, ¿eh? que hay los que también les llaman les estructurales porque dicen que se tienen base física. Bueno, no sé, que sí, bueno, a lo mejor esos podemos considerarles ¿eh? más, más bien, bueno, pues una, una enfermedad con una, eh, con una propia existencia, ¿eh? una propia entidad no psicológica, me parece que se dice. pero luego también hay otras que son les que, les pequeñas, las que los pequeñas es que antes se llamaban neurosis ¿eh? los trastornos de ansiedad ¿eh? que bueno, pues que dependen mucho de, de la cultura y que en general sencillamente ¿eh? muchas veces muchas veces en muchos casos son sencillamente personas ¿eh? que escapen de la media ¿eh? personas heterogéneas ¿Eh? con comportamientos que no son normales que están en los extremos de la campana de Gauss, ¿eh? que están en los extremos de la curva normal no están en el centro como deben estar están en otro sitio bueno pues eh, digamos que la anedonia que yo sufro bueno, pues a lo mejor sigue sí es sencillamente esa por estar mal a gusto ¿eh? en este en este mundo en el que estoy a lo mejor tiene que ver con eso que decían antes de que ¿eh? Que las necesidades creaes no me satisfacen. A lo mejor y eso. ¿Satisfácenme las necesidades básicas? Hombre, sí, por supuesto, como a todo el mundo. Eh, ¿Satisfácenme las pequeñas necesidades, los pequeños placeres de la vida? De ir a la montaña, charlar con los amigos. Sí, hombre, sin duda. ¿Qué yo lo que pasa? Que a lo mejor les miserias de esta... de este mundo, de esta vida, de esta sociedad pues a lo mejor me impiden disfrutar todas esas otras cosas con las que yo sería muy feliz, bueno, sería muy feliz, no sé, yo cuido que hay mucho tiempo que que, que no soy muy feliz, extremadamente feliz bueno, no lo sé hombre, sí que hay algún momento, y es verdad a ver, la felicidad, en Ponce no lleva un, un rasgo permanente, un estado de un momento, bueno, pues sí A lo mejor sí que tengo momentos de esos, ¿no? Sí, sí, claro que los tengo, como no voy a tenerlos. Pero bueno, todo este discurso venía para, ¿eh? para decir que, que la anedonia, pese a ser esa la, la definición básica, general, puede tener diversos componentes, puede haber diferentes formas de, de anedonia. Por ejemplo, hay una ¿eh? que, que yo, esa por fortuna, no la tengo, <risa> que es la, la anedonia genital. ¿eh? la anedonia genital que consiste sencillamente en personas que no experimenten el placer normal ante la estimulación de, de los órganos sexuales ¿eh? eso es la la anedonia genital y otra de la que yo bueno porque esa la que yo quería hablar porque bueno, nunca leía nada sobre ella y el otro día se en la radio y era un programa de estos un magazine sensacionalista que lo me dio una chorrada como el agua con compuvinos pero de la anedonia musical ¿eh? que ya era la de personas, que podían ser personas que sí, perfectamente normales que sí que están en el centro de la campana de Gauss, pero que no experimentaban ningún tipo de placer por sentir música ¿eh? que a niños gustaba la música especialmente ah, eh, esa suele ser una definición normal cuando te dice eh, una respuesta normal una definición, cuando te preguntan eso ¿qué cosa te cuesta? Ay, pues a mí me gusta estar con mis amigos y escuchar música Esos suelen ser bastante generales, ¿no? ¿Eh? Eh, casi todo el mundo le gusta estar con los amigos Y es normal, ¿no? Porque se supone que son los dos amigos precisamente por eso porque estás con ellos? Entonces hay una respuesta bastante chorra Y escuchar música yo pensaba que también era general Pero no, eh, te explicaban aquí que no que, que resulta que hay los que ellos prestan a escuchar música Y hay los que no Curioso Yo, por fortuna, esa anedonia no la tengo. Y, en, por ejemplo, en el concierto este de los ilegales disfruté la de Dios. Suena de puta madre. La música tiene en mí, por lo menos, la capacidad de evadirme, de, de hacerme sentir cosas diferentes. Sí, sí, en serio, vos lo digo. Yo estaba allí y estaba como inmerso. Estaba como inmerso en los punteos de guitarra, no, no sé. esto me por la veda ¿eh? y mira que bueno sé sí, igual se sí una necesidad creada que, que yo tengo no sentir música yo una necesidad creada desde ese mes en cuando un concierto donde iría tú poques... ¿eh? pero sí que en esos conciertos solo experimentar disfrute ¿eh? hombre nunca voy a esquecer ya pues falé de ello 40 veces pero ese concierto que fui para el aniversario de la cuca ese concierto que montamos de los potato Y yo cuido que fue una de las veces que más disfruté en la vida, ¿no? bailando allí mientras ellos tocaban. ¿eh? Bueno, pues en este que sepáis que también disfruto mucho. Cualquier día pongo cantarinos que no se llegan de los ilegales, ¿vale? De verdad, de verdad os lo digo. Joder, que, que sí. Que ya sé que hay más grupos, que ya sé que hay más grupos. Pero bueno, a mí... Gústeme, gústeme los ilegales. Gústeme los ilegales. Estos gústeme también, los de 2, ¿no? ¿No? ¿Eh? Más que nada lo que me gusta de ellos y es este mensaje que, que nos deisen y que me presta a mi Davos todos los hermanes. ¿Mm? Fuku, Marie, Gaspar, el de la Puela, Tirolincio, Trovador, Fobiku, Cabezón, Maniego. Que no me joder. Vale, prometidmelo, subes si que viene, aquí.